Flaco, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andas, Mati? ¿Todo bien? Todo bien. muy bien, estamos con el Gallego. El Gallego en el, en el campus de, de Ariel Amarillo, allí en San Nicolás, que está terminando en el día de hoy, con, con amigos tuyos, porque allí anduvo Facu, uno de los Ovejita, estará Sergio también. Eh, y, y hablando un poco de la selección argentina y queriendo estar junto a ustedes también en, en, en el día de, del debut en el sudamericano, ¿cómo va todo por ahí? Bien, tranquilo, esperando. Eh, acá son las 11 y 10 de la mañana, y 7, y esperando para, para comer, y ya salí para, para el estadio, porque es el primer turno, nos toca con Ecuador hoy, así que, nada, empezar este de la mejor forma. ¿Vieron video ya de Ecuador? Eh, mucho no, no se pudo ver, jugaron dos amistosos, pero pero ninguno de los dos estaba grabado, no sé qué pasó, pero vimos un poco de, de las individualidades, porque también este es el equipo de de allá de Ecuador, nosotros jugamos, no sé si te acordás el primer cuadrangular de la Sudamericana el año pasado sí con varios jugadores donde estaba bueno, como técnico el Z y que bueno, justamente también está, y bueno, vimos eso un, un par de jugadores de ese equipo Sí, hay hay, hay varios que estuvieron en Comunicaté en, en, el, en, en la Sudamericana y algunos otros que estuvieron en Mabort, en la Liga de las Américas básicamente se extraen desde estos dos equipos Eh, la, la, la selección con la que van a competir eh, hoy por hoy eh, es sabido que además puede llegar hasta haber una, una disparidad importante eh, entre a ver, no es por subestimar ni por entrar en comparaciones que no tienen que ver pero sí por el desarrollo de la disciplina en los dos países, tanto en Ecuador como Argentina eh, evidentemente ustedes corren como favoritos para el partido de hoy Sí, sí, pero, pero bueno nosotros tenemos que seguir eh armándonos como equipo este, construyendo tanto defensivamente como ofensiivamente eh, eh, obviamente eh, nosotros no sub, como vos dijiste nosotros no subestimamos a nadie ni, ni ecuador ni paraguay y obviamente menos brasil pero este, es el primer partido eh, con, con todo lo que implica eso en el, en el campeonato y y tratar de, de, de, de jugar este eh, hacer lo que nosotros sabemos hacer este eh, obviamente con, con, con nuestro cuarto partido, porque bueno, hubo un, un partido acá este con Chile eh, amistoso con, con nuestro cuarto partido este juntos. Eh, que obviamente vamos a tener este errores y tratar de corregirlos a medida que pase el partido para para construir lo que lo que nosotros queremos ser eh, durante todo el campeonato. ¿Y qué qué buscan abajo eh, qué cimientos? Eh, empiezan a construir este equipo que quieren ser y a partir de eh, a partir de, de defensivamente viste creo que en base un poco a eso eh, después este las ofensivas las ofensivas van a venir y ya más o menos este, con estos días de ...con estos días de entrenamiento que tuvimos más o menos conocemos desde de, de, bueno de, de otros de otros momentos con la selección o de enfrentarnos ya nos vamos conociendo algunos que jugamos juntos pero principalmente va va, va a partir de, de, de, de lo fuerte y defensivamente que entremos eh, uh -huh. eh, y lo que lo que podamos correr y, y a medida que pase el partido si, si nosotros eh, tenemos una gran defensa una buena defensa este Eh, ...te hace todo más fácil adelante... Eh, ...porque también este es, es lógico que no estemos... ...de la mejor forma eh, en nuestras ofensivas... O, eh, ...pero pero si vos empezás desde ahí... este ...todo todo va a ser mucho más fácil... ¿Ha quedado atrás lo traumática que fue la preparación? Sí, ya llegamos acá después de un viaje... De, de, ...que se podía haber hecho en 8 horas... ...fueron 21 horas... Eh, Cuando llegamos después de ese viaje largo, estenuado, se, eh, nos sentamos y nos juntamos para, para, para que tratar de dejar todo atrás, que, que ya había pasado todo. Obviamente ya todos se enteraron de, de, de toda la situación que vivimos nosotros en el sudamericano y, y pensar en nosotros, en este campeonato que es muy importante tenerlo. Para, para cada uno de nosotros, para nosotros y para, para Argentina. Eh, tratar de disfrutarlo y, y, y lo más importante, poner la cabeza a lo que nosotros estos, eh, en esta concentración de 14 días eh, sin parar de entrenar, nos costó mucho. Y, y, y nada, tratar de, como te decía antes, tratar de disfrutar que es un torneo muy lindo para jugar. ¿Cómo encontrás a, al grupo, teniendo en cuenta tu experiencia, que sos uno de los referentes, uno de los de, de, de mayor edad y que mayor tránsito ha tenido en cuanto a selección argentina, en cuanto a concentraciones? Eh, ¿Cómo encontrás a los más chicos? Qué raro, ¿no? Hablar de eso, parezco es más viejo. Y bueno, pero flaco, no, a, los, corregime, los, los, pero me parece que lo sos. Sí, sí, no, pero es, este, es raro escucharlo. pero Bueno, pero también a ver, a ver si compartís conmigo. Entiendo que también... Debe correr por dentro tuyo un lindo desafío, no solamente en cuanto a lo personal, sino en, en, en, en tal vez trasladar la identidad de algunos equipos que te tocó integrar con la generación dorada eh, a, al resto de los pibes que vienen haciendo su experiencia también. Sí, mirá, este, eso un poco... Digo, son chicos, es verdad, yo lo entiendo, pero cada uno de estos chicos tiene un papel fundamental en su, ¿Seguro? su equipo. Y, y varios... Ya saben lo que es jugar finales... ...saben lo que es ganar una final... Eh, ...tienen experiencia... ...obviamente a su corta edad es... ...es difícil eh, verlo así... ...pero tiene experiencia... ...entonces este yo voy a aportar lo que... ...lo que ellos en, en el momento necesiten... Eh, ...por este trasladaré la, la... ...la defensa fuerte que yo puedo... ...que yo eh, que yo trato de imponer en, en los equipos que, que estoy... Eh, Pero acá no hay un, un, un jugador este, Determinante que bueno Que es el momento para él, jugamos O que pueda ser 20 puntos, por no, acá, este, acá es, es un tema de, de, de equipo eh, Y es lo que tenemos que hacer, por eso te decía en, en, ¿En qué se basa la construcción del equipo? Bueno, es un tema defensivo Y después adelante tratar de jugarlo Lo mejor ofensivamente posible eh, A un pase más o, o en el momento que necesite cada, o, que, o que esté bien cada uno Eh, y por eso a medida que pase partir en el partido el campeonato no nos tenemos que ir entendiendo y, y, y jugando mejor ofensivamente este, pasa pasa por ahí un poco el sudamericano es para vos tu juego olímpico sí, ¿Eh? porque es lo más importante que tenemos ahora claro aniconico casa ya lo dijo y, y es así es lo, lo que tenemos ahora y, y, y tratar de, de de buscar, uno siempre busca yo mi personalidad así, buscar eh, ganarlo, más allá de clasificar al año que viene lo, al, al Preolímpico y, y a los Juegos Panamericanos este, queremos tratar de, de, de conseguir eh, la, el primer puesto como lo conseguimos en Chaco en, en su momento Y, y la ilusión mundialista también imagino que tiene que estar, porque también de eso vivimos, de, de ilusionarnos, de soñar, de querer hacer las cosas bien en pos de conseguir algo mejor. Y hoy por hoy eh, tienen el sudamericano, que es algo lógico, porque arrancan en, en cuestión de horas nada más para vos y para todos los chicos, pero pero también el desafío de creer un poquito más allá y el próximo compromiso es el mundial. La ilusión está ahí en el mundial también, en querer aportar lo tuyo con, con los chicos que se concentran hoy. Mira, este, yo antes de, de, de que me llamen para el sudamericano... ...yo la verdad que está cuando me se llamaron... ...estaba muy feliz de volver a, a vestir la camiseta de la selección argentina... ...y obviamente yo eh, tengo la cabeza en sudamericano... ...porque vos me conoces y soy, trato de ponerme eh, metas cortas... ...pero pero también este eh, muero por seguir vistiendo la camiseta de la selección argentina... ...y en, en, en algo eh, también eh, más que lindo de, de un mundial que nunca lo jugué... ...entonces... este Eh, yo eh, digo, la cabeza la tengo puesta en esto eh, si, si viene lo otro es, es, es espectacular y es, es algo muy lindo para mí eh, para jugar, para jugarlo también, así que eh más está decirlo, ¿no? Este Flaco, te hago te hago la última para que puedan, no sé si van a descansar un rato ahora, tendrán el almuerzo eh, nosotros estaremos pendientes de, de la participación de ustedes a partir de las cuatro y media de la tarde, horario de aquí de la República Argentina, el partido será transmitido por por DirecTV y mucha gente los estará mirando eh, no sé si será un tema incómodo molesto, pero me gustaría preguntártelo eh, porque sé que vos te involucrás en las problemáticas, te has involucrado públicamente en, en, en lo que fue esta esta idea nueva de Liga Nacional ya has expresado tus puntos de vista y también me gustaría preguntarte por la situación de la Confederación Argentina de Básquetbol, algo contabas recién eh, con respecto a la preparación de ustedes, eh, sos un tipo de muchos años en el básquetbol de la Argentina, integrante de la selección argentina y, y me gustaría preguntarte qué, qué visión tenés a partir inclusive de las declaraciones que ha hecho eh, Luis Escola eh, en el día de hoy y lo mucho que se viene hablando de, de la delicada situación de la Confederación eh, en estas últimas horas. Mira, este, yo la, la leímos la nota eh, la verdad que, que bueno haló nuestro nuestro gran capitán y, y estoy de acuerdo con él en todo lo que dijo eh, son eh, lo, lamentablemente a, a, a mí a nosotros este grupo nos tocó vivir este esta situación en, en, en la previa del sudamericano que no que por ella se venía viviendo hace hace mucho, mucho tiempo, pero ahora se, se, se, se agrandó mucho, se agravó mucho más. Eh, con, como ustedes ya saben, nosotros mandamos un comunicado con el tema de los seguros, eh, con el tema del vuelo este, porque no es un tema, no es un tema de plata, por ahí la gente porque también hay una deuda muy muy abultada, este, que ...que la Confederación nunca... ...no la pagó todavía... Eh, ...pero no es un tema de plata... solo ese ...es un tema de de, de... ...de todas las situaciones que vivimos... ...y que por ahí todo... ...nadie sabe, viste... ...entonces este... ...no es que cansa... ...sino que, que te te, perju te perjudica uno... pues nosotros ponemos la cara acá... Eh, ...te perjudica el hecho de que no hayas entrenado con seguros... <coughs> ...que... Que, que hayas entrenado sin seguros, perdón Claro eh, que, que, que no estén las cosas a tiempo un, un entrenamiento no teníamos tape Y tuvimos que dejar de entrenar eh, por, hay, mu hay muchas cosas que, que Que no hacen a la buena preparación De, de un equipo Si, si quiere seguir consiguiendo cosas Y todo lo que consiguieron estos tipos eh, eh, Ahí lo dice Luis este Parece que fue, fue en vano No fue a Paralelo a la confederación Entonces Entonces es un, es un tema que, que hay que tratar de, de, de, de corregir Y, y bueno, me, la verdad que estoy muy de acuerdo con, con el capitán Nuestro gran capitán Flaco, gracias ¿Con quién te toca la pieza? Oh, no, ni, ni me hables Dale, contanos No, no, con Selen, es insoportable Ahí está, lo escuchá ¿Quién? quién es? Para que no te escuche ¿Con quién estás? Con Selen, Selen Zafar Ah, mirá vos ¿Cómo, cómo anda el surdito No, bien, bien, pero lo tengo que despertar todos los días, lo tengo que abrir la abrir la ducha, parezco parezco la novia, un papelón. Pero y y cómo cómo, cómo, cómo está con las bombitas para hoy la tarde? Yo creo que bien. ¿Sí? Este, estuvo estuvo entrenando las bombitas. Esperemos que que la <risa> en el momento más más si o aparece, vamos, a ver, vamos a esperarlo. Mandar un saludo grande a Selem y a todos los pibes, flacos, gracias por por participar, por hablar en nombre del equipo eh, que nos va a estar representando hoy por la tarde y bueno, a meterle ganas, a meterle garra, a ponerle buena onda. Ojalá que tengan una, una bonita participación, desde aquí nosotros haremos fuerza por ustedes y estaremos atentamente mirando todos los partidos. Un cariño grande para todos allí, Martín, gracias. Bueno, bueno muchas gracias, un saludo, chao. Hablamos con el flaco Martín Leiva, que comparte habitación con selen Zafar, Eh, y que se escuchaba detrás la, la, la risotada de, del zurdo tirador, ex boca, actual jugador de obra sanitaria de la Nación, dando su punto de vista con respecto a la situación que venimos hablando y mucho eh, de la Confederación Argentina de Básquetbol, pero fundamentalmente eh, contando cómo están pensando en, en el debut de hoy. Eh, queríamos hablar con ellos porque nos van a representar, como estaremos hablando la semana que viene, con Silvio Santander y con todos los pibes que van a estar compitiendo en el Mundial U17, y, y también con algunas de las chicas que mañana estarán estarán viajando a realizar su competencia. Es nuestra intención siempre tener la mayor cantidad de información posible eh, de quienes nos representan en esta etapa que la competencia gira y se impone a partir de, de la selección argentina de básquetbol. Selección que está teniendo algunos inconvenientes, pero nos intentamos correr un poquito de ella para hablar de la competencia en sí y de lo que será el debut hoy, 16-30, de la República Argentina sudamericano 2014 en Isla Margaritas. El seleccionado de Nicolás Casalánguida estará enfrentando a Ecuador.